Madre. ¡Grabamos en vivo! ¿Y cómo está esto, señores? con la maqueta! ¡Tú sabes! ¡A de mujeres de todo el país! ¡Ok, mujeres! ¡Ustedes quieren chicha! ¡La conga te trae! ¡Chicha y ron también! Muchísimas gracias. Buenas noches. ¿Cómo le están pasando? Me escucho. ¿Cómo le están pasando?